Qué felicidad para todos ustedes el poder contar con viviendas propias. Es el sueño de todas las personas pasar toda una vida construyendo o trabajando para tener una casa y una vivienda propia, para darle condiciones a nuestros hijos. Yo creo que eso es algo, un trabajo social, que nosotros como gobierno municipal vamos a seguir apoyando. Nosotros como gobierno municipal tenemos esa visión social de que debemos buscar de que nuestra gente, nuestra familia tengan ese espacio básico que garanticen calidad de vida a nuestros hijos. El hacinamiento Y la falta de condiciones son uno de los problemas sociales para que las familias puedan tener este condiciones no aptas para nuestros niños. Es por eso que vuelvo a repetir, este gobierno municipal, este alcalde está comprometido con la sociedad y que este tipo de programas sigan dentro de lo que es Montero. El día de ayer, por ejemplo, me he enterado de que habíamos debido desde el año 2018 todavía existen saldo de deuda de las casas que ya se hicieron en las anteriores fases. Yo quiero decirles de que pese a que no existen los recursos, vamos a pagar esas deudas, vamos a asumir estas 59 casas que para el gobierno municipal realizaron significan más de cient mil bolivianos vamos a asumir para garantizarle a ustedes que van a tener esas casas para garantizarle a, a la agencia estatal de que las deudas antiguas igual las vamos a pagar porque para nosotros es una prioridad que tengan casa es más existe la posibilidad de que venga un proyecto con 200 casas para montero nosotros vamos a asumir eso, vamos a buscar la plata de donde sea que haya, vamos a recortar muchas cosas pero sí garantizamos de que esas 200 casas que pueden haber para Montero en una próxima fase van a estar aquí porque para nosotros, vuelvo a repetir, es nuestra prioridad y vamos a seguir construyendo y vamos a seguir teniendo esa visión social para que gente de Montero viva mejor de una mejor manera y que tengan condiciones nuestra gente, nuestros niños, de tener y contar con una vivienda agradable, una vivienda que le dé las condiciones.